Esta es la variedad 0 9 2 Hermoso e e cultivo. e r s o、mm. Y, se, y se, aquí en Colombia se da hermoso y no la lanzaron.、Verde. Ese es el hijo de madre problema. ¿Y por qué no la lanzaron? Empezaron a decir un cuento que esa era de fibra corta y la fibra corta no es tal. Aquí están los los datos de ellos sobre esta variedad. Aquí Las variedades que sobrepasan de una pulgada de longitud son variedades de fibra media, no son de fibra corta. Las f i b r a c o r t a e s de una pulgada para abajo. Aquí, estos son estudios. Delta PI a 0912. Ustedes aquí donde dice Fiber Length, inches, aquí es pulgadas. y a、uh -huh. 1.12. 1.12 es mayor que una pulgada. Entonces, ¿por qué dicen una mentira? Simplemente es que el mercado de allá de Estados Unidos es más atractivo en volumen y entonces se quedaron con ella y no la mandaron para acá, sino lo que no sirve. Eso es lo maldadoso de este cuento.、Eh, no es ni porque sea transgénico.、No, no. o sea, hermano, s si usted ve eso en una fotografía así y si así se da aquí, ¿por qué no la manda? Que se mandan son inventarios que, que no sirven en ningún lado, entonces no las mandan. Como cuando la pasilla del carril. La pasilla del podrío. Ese es el verdadero problema. Es que no, que sea transgénico. El doctor Pedrano le tiene rabia a los transgénicos. Yo no. Yo s i funciona y uno gana plata bienvenido, ¿no es o No, no, no. Para este es el problema, este es aquí donde radica.